Esto es una idea de ir trabando todo lo que se podía en, en, en el Instituto Espacio para la Memoria. Algunos organismos eh, adictos al gobierno eh, se retiraron, otros quedaron, entre ellos personalidades, le, legisladores, para trabajar sobre los sitios de memoria. Y hace un tiempo hubo un acuerdo, eh, eh, que eso depende de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Hubo un acuerdo entre Macri y Casa de Gobierno con la presidenta de eh, traspasarle todo lo que es los, los sitios de la memoria eh, y la ESESMA uh -huh. al gobierno, es decir, a Nación. Sí. Eh, en ningún momento el Consejo, el IEM, fue consultado, ni siquiera se le mandó una nota. Intentó muchas veces el diálogo y todos fracasaron en ningún momento y encima el secretario de Derechos Humanos comenzó a entrar en los sitios de la memoria y discriminando y diciendo a los trabajadores que apoyan la, la política del yen van a quedar afuera, es decir, hizo listas negras sí. de eh, dejar a un lado a, a los trabajadores que quieren primero seguir con, eh, de acuerdo a la ley vigente, que en la 9.61, eh, eh, seguir con eh, la autarquía, es decir, un organismo independiente, y eh, los sitios de memoria. Y esto es lo que no quiere el gobierno, el gobierno quiere eh, eliminar el yem es decir, la autarquía, pero lo extraño de todo eso, que ellos mismos fueron los que crearon esto. Pero claro, Adolfo los rechazan porque no los quieren, no los pueden manipular. Adolfo, buen día, Federico, te saluda. Buen día, sí. O sea que parte de la entrevista tenía que ver con que nos expliques esto, porque digo, efectivamente el IEM es un espacio autárquico y autónomo, creado es? por ley, la, como decías vos, la 961, y que inclusive en su artículo 2, no habla de, de, de, de cuestiones ideológicas que uno podría pensar que en prima fase estarían reñidos con la idea de, del kirchnerista más, más progresista, digamos, ¿no? Es decir, la, el resguardo y transmisión de la memoria histórica. Y los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, no hay mucho que... que... Ahora, la pregunta es, ¿por qué es incómodo el IEM para tanto el macrismo como el, el gobierno eh, nacional? Bueno, el, el PRO se lo quiere quitar de encima eh, porque no le interesa la política de derechos humanos. Eso está claro. ¿Y el kirchnerismo por qué? Y el kirchnerismo porque quiso en un momento hacer un museo en el casino. Y los mismos ex-presos de la ESMA se opusieron, porque eso está bajo eh, el control judicial, por los juicios. Claro. Y, lógicamente, que el YEM, sin ningún tipo de diálogo, no puede permitir. Eh, es, eh, son las autoridades que, que manejan el YEM. Claro, o sea, pero a ver. Ninguno, eh, el, pero la más mínima consulta y el más mínimo diálogo, porque nunca lo tuvieron. Sí, a ver, es un debate, lo que vos planteás como unos debates políticos así con tanta que tiene que ver con el uso que se le daba al casino de suboficiales ahí en la ESMA es un debate que se puede dar, porque es un debate acerca del uso de la memoria, a ver, hoy por hoy hay recorridos sobre ese casino que no hay es un recorridos, museo, recorridos que además gobierno... lo llevan los ex detenidos desaparecidos claro, lo que pasa es que el gobierno quería hacer un museo ahí y la justicia le dijo no y los ex eh, detenidos en la ESMA también le dijeron no Y, y el Consejo del Yen también le dijo no. Uh -huh. Entonces, de ahí vienen... Ahora, ¿cuál es el acuerdo entre Macri y Nación? Y eso tiene que ver con las autopistas, tiene que ver con los negociados inmobiliarios en el sur. Es decir, eh, prácticamente Macri les vende, pongámoslo entre comillas, sí. en los espacios de memoria Nación, a cambio de algo. Uh -huh. Y, no, y además, es no, no solamente les vende eso, sino que les vende la finalización de este ente autárquico y autónomo que construye política de memoria eh, justamente autónomamente de lo que planteen lo, los virajes del gobierno de turno. Claro, lo que pasa es que, eh, que uno no sabe lo que puede... En, en política nada es permanente, ¿no? Uh -huh. este, cuando cambia el gobierno, ¿qué gobierno puede venir? Y si esto no es autónomo, no es autárquico, lo pueden barrer ...ahora, con ley y todo... ...también lo quieren barrar... ...y por eso fue el, el problema en la legislatura... Que, ...que tenía que ser aprobado... ...y que ahí, lamentablemente... ...una persona que en un tiempo... ...militó en los derechos humanos... ...ya no lo hace... Eh, ...ahora milita en el kinesismo en, en, y, ...y habla de los derechos humanos... ...quiere imponer esto... ...como es Gabriel Alegre... Sí. ...no, y entonces ahí... ...hubo muchas discusiones... ...enfrentamientos... Yo no dije una sola palabra, cuando me vieron me dijeron que baje al recinto y ahí es donde eh, la gente que, que tiene conciencia crítica, tiene valores. Una cosa es la disciplina partidaria, el otro la obediencia ciega partidaria, que Ajá. se acepta cualquier cosa. Ustedes saben que en el Congreso se han montado leyes que han costado muchísimo dolor al pueblo como la de punto final, obediencia de vida, las privatizaciones, la ley eh, antiterrorista. Y esto va a tener serias consecuencias para la política de derechos humanos, este acuerdo de nación con eh, el, el gobierno de la ciudad. Entonces ahí estamos, no sé lo que puede pasar en la próxima sesión, pero yo... ¿En la próxima siempre... sesión se definiría esta situación? ¿Qué es? ¿En la próxima sesión se definiría finalmente esta situación? No sabemos. Ajá. No sabemos. Depende de la conciencia que tengan los legisladores y, y, y si son proclive a las presiones, que lógicamente va a ser el gobierno, ¿no? Otro Porque, sí. Otro tema que, digamos, que subyace esta situación es el tema de los trabajadores, ¿no? Que están, digamos, eh, enrolados claro. en estos espacios de memoria que hoy, digamos, dependen, eh, sus salarios dependen del gobierno de la ciudad. Claro, ahora dice que algunos lo van a pasar a la nación y el otro van a quedar afuera. O sea, a partir de, de estas listas que vos decías que se armaban. Claro, entonces, ¿cuál es el derecho de los trabajadores? Están violando sus derechos. Sí, y nosotros verdad. venimos defendiendo el derecho de los trabajadores. Incluso estuvimos en una reunión con el ministro de Justicia. No, Y el ministro de Justicia dice, bueno, pero esto... Lo, lo tienen que resolver a través de la Secretaría y estas son decisiones del gobierno, ¿no? Adolfo, Adolfo, es, eh, sí. a, a ver, el, en lo que se viene tiene que ver con que la legislatura va a volver a intentar tener quórum para tratar este tema. Eh, vos sí, sí. mencionabas a Gabriel Alegre, tenemos entendido que hubo... Una, una situación eh, entre tragicómica y terrible cuando, cuando se levantó el quórum para esa sesión, se, se dejó el micrófono abierto y se escuchó un insulto. Eh, imaginamos que van a ir por todo, porque tiene que ver, como decís vos, con un evidente acuerdo acerca de otras cosas que son más importantes para un gobierno y para otro, pero que en el medio queda el, el, el IEM, queda la memoria, queda la ESMA, queda un trabajo de... Ocho años, en el 2006. mil años, ¿no? Sí, por lo menos ocho años. El, Ahora, el, el... en cuenta que los que integramos el Consejo del IAM lo hacemos ad honore. Al contrario, ponemos dinero de, nuestra, de nuestro bolsillo para ir a las reuniones y poder trabajar y preservar los sitios de la memoria. Ninguno de nosotros del Consejo cobramos un solo céntimo. Claro. Es decir, es un trabajo militante, es un trabajo... Eh, eh, eh, que tratamos de reforzar lo que es la memoria y la política pública de derechos humanos bueno, esto va a ser totalmente barrido y lo triste de Gabriel Alegre que en un momento dice, bueno después de esto, lo vamos a invitar a hacer un asadito en la ESMA es un insulto, ¿no? es un de insulto a la memoria, es un insulto a la, la conciencia de un pueblo no únicamente a la gente del día